de medios alternativos encontrarnos en wwwrnna.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país lindo temita que nos puso Panchito hoy, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas, el programa de Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, este pasamos a toda la gente que nos está escuchando, un saludo, vos querías pasar un saludo... Sí, quería pasarle un saludo a Javi, compañero de CTP de Córdoba, que nos está escuchando desde el Valle de Punilla, Javi un compañero que, eh, eh, discúlpame da bicho, pero... Eh, un compañero que quiero que quiero mucho más que algunos windows 0, porque un compañero que conoce de las aplicaciones de Linux y todo eso. Así es. <ríe> Así que le mandamos un saludo a Javier. Este, eh, eh, bueno, antes pasamos a nuestro contacto a toda la gente que nos está escuchando, se puede comunicar con nosotros a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar o sino también a través de Facebook este Se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, eh, Red Nacional de Medios Alternativos Nos buscan ahí, eh, nos comparten nuestra noticia, pueden leer, seguirnos y también pasarnos información Bueno, y nos vamos ahora a México Decíamos que el programa de hoy estaba asignado por la cuestión de la represión no Veíamos, bueno, la represión con que acaba con la vida de Darío y Maxi Eh, la represión en Santa Cruz Aquí en Argentina La represión a la fábrica Recuperada en la entrevista De hace unos minutos con Ricardo Perea Y ahora nos vamos a México También con María Martínez A preguntarle También cómo se ha eh, eh, Cómo ha sucedido Esta eh, brutal Represión eh, A trabajadores y trabajadoras mexicanos eh, María nos estás escuchando Se, cortó la, se cortó la comunicación. Sí, justamente, bueno, el contacto estábamos eh, queriendo hablar con María de Refugio Martínez, quien es activista de derechos humanos en México, y que, bueno, les queríamos eh, justamente hacer una reflexión sobre lo que está pasando en Oaxaca y que pasó en las últimas semanas con eh, mucho, mucha represión y muchos muertos. Y ayer también se estuvo haciendo una manifestación muy grande, a 21 meses, de lo que fue la, eh, la desaparición eh, de 43 estudiantes normalistas... En Guerrero eh, Creo que ahí está de nuevo la comunicación Con María, muy buenos días María Hola, buenos días, qué tal Hablo desde Aguascalientes Es un, una entidad de, de, Del país México eh, María, nos podrías comentar Cuál es la situación eh, Represiva que se está viviendo En México um, Mira En eh, Básicamente la situación eh, eh, con el magisterio es, pues, eh, la agudización del conflicto que se viene dando desde hace mucho tiempo y que eh, la reforma estructural planteada en el 2013 tiene que ver también con la educación, eh, pues, en este momento que apresan a los líderes de una sección sindical regional, de, del magisterio, se agudizan los problemas y los maestros, eh, como una medida de presión, eh, bloquean las carreteras federales y entra la Policía Federal um, a desbloquear las carreteras y ahí es donde hay un choque entre la población, los maestros. Hola, hola. Se nos corta la comunicación sí, lamentablemente la comunicación. ahora vamos eh, a volver a comunicarnos e intentar comunicarnos bueno los, lo, lo que nos comentaba justamente de maría es bueno la algo sobre la reforma educativa que eh, por la cual la coordinadora de trabajadores de educación ha tomado las calles en resistencia a esta reforma y bueno también con la situación de méxico eh, que también eh, tiene que ver de ajustes y de conflictos salariales está de nuevo eh, en contacto de nuevo entonces con maría sí sí Perfecto, por favor, seguí contándonos. Sí, y bueno, este la, la, los estados que están involucrados en esta represión violenta, eh, principalmente es Oaxaca, que es un estado sur de México, y otros estados que han sido muy activos en, en esta oposición a, a la reforma estructural de la educación, son Michoacán, Chiapas, eh, Guerrero y Oaxaca, por supuesto. ¿no? Ellos están agrupados en una eh, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que es una eh, escisión de, del Sindicato Nacional de, de Trabajadores y esta escisión eh, se forma en 1980... Entonces hacen planteamientos diferentes a Respecto a lo que debe ser el trabajo educativo Lo que deben ser las escuelas Y bueno, déjame de contarte un poco Que hay una situación que es Digamos, que tiene que ver con, con las condiciones de la educación en el país Bien En el, en el 2015 se hizo un censo de población, de un censo educativo, para saber cuántos maestros y cuántos estudiantes hay en el país. Y, bueno, eh, concluyeron que hay un, un millón cientos de plazas de maestros, eh, se le eh, da una cobertura a 25 millones 277 mil estudiantes, Y de, de todas las escuelas, que son 207.000 escuelas, 86% son públicas. Los planteles públicos, el 48% no tiene drenaje, el 31% no tiene agua directa, el 11% no tiene energía eléctrica y el 12.8% no tiene sanitarios. Es decir, que esto habla de las condiciones en las que están trabajando los maestros en el PIS. Claro y la situación en el sur es eh, realmente crítica. Los maestros eh, a lo que se oponen es que esta reforma educativa no nunca tomó en cuenta la población para plantear que iba a reformar. Entonces, eh, básicamente, esta reforma educativa toca puntos muy sensibles como es la forma de contratación, la permanencia en el trabajo Las condiciones laborales Y entonces, como se hizo unilateralmente Pues está afectando a muchos maestros Que en realidad hacen su trabajo con lo que tienen eh, Trabajan con las comunidades en, en cuestiones de alimentación De trato en la familia O sea, ellos están realmente ligados con la comunidad Y y esta reforma educativa pues salta todos esos aspectos que son muy importantes para la educación en general, ¿no? Entonces, pues el planteamiento es abrogar esta reforma educativa que ellos la ven como que es política. Eh, hasta ahorita la población en general no hemos visto ningún aspecto educativo de esta reforma. Eh, están luchando porque por la defensa de la educación pública, porque... Como tú sabes, estas reformas estructurales están planteando que la educación se privatice. Claro. Entonces, pues tenemos los modelos que han seguido en otros países, incluyendo Chile, Argentina, y nosotros pensamos que esto es la puntilla para que la educación deje de ser pública y que cada vez... Hola, hola, hola. Otra vez otra vez se nos volvió a cortar, pero bueno, ya... El... Eso es porque nos falta el productor estrella. Así Tengo es. ganas de hablar con él. Podríamos llamarlo, Podríamos al llamarlo en algún así momento. Así previsto. Exactamente. Ahí está de nuevo María. Eh, estamos de nuevo María. Sí. Eh, bueno, y aquí las organizaciones de derechos humanos en el país, pues estamos... Eh, planteando que lo que es necesario es un verdadero diálogo con los profesores de todo el país y que se tomen en cuenta la diversidad de condiciones en las que trabajan los maestros y que este examen que se les está aplicando, que es totalmente punitivo y que busca eh, digamos, despedir a, a cientos de maestros que trabajo en muy difíciles y que es Estos exámenes, que es una, digamos, una evaluación pareja, tomen en cuenta que los maestros trabajan en diferentes condiciones y no se le puede preguntar lo mismo a un profesor eh, que trabaja en una ciudad, que tiene muchos recursos, a un, a un profesor que trabaja en la sierra, que un mes completo está allá eh, haciendo su trabajo solo, Eh, con, con mucho aislamiento eh, entonces las condiciones en las que se aplica el examen son muy desiguales es un examen que, que si bien toca contenidos académicos eh, está muy muy cargado a preguntarles sobre leyes, sobre reglamentos sobre cosas que realmente este alguien se tiene que ver a estudiar y con una precisa para poder pasar una mentira pues de eso es tu no sé que otra claro. cosa usted <risa> sí, una, una pregunta para ir cerrando sería eh, ¿cuáles son los próximos pasos legales que eh, y, y, y sociales también en términos de movilización que van a realizar frente a esta eh, represión y en particular ¿cuáles con los compañeros y compañeras caídos? Pues mira, una de las medidas de presión que han tenido los maestros es parar las, las clases, ¿no? Esto significa perder el año escolar y pues políticamente esto es una medida de presión, ¿no? Bien. Otra otra de las cosas que han pasado es que esta situación de los últimos días ha despertado el apoyo de, de la ciudadanía y en todos los estados, hasta en el lugar, por ejemplo, donde yo vivo, que la gente es muy pasiva, muy apolítica, eh, pues ha habido marchas, ayer hubo una marcha en la tarde en el centro de la ciudad, en ciudades del norte, que también el norte se caracteriza por ser políticamente muy diferente al sur, También los maestros han salido a la calle, la población los ha apoyado. Y, y bueno, eh, se pide eh, que los líderes magisteriales este pues los liberen porque se les hacen cargos ridículos realmente. Y otra de las cosas que ha estado pasando es que otros líderes magisteriales están escondidos porque... Ha sido una cacerita de brujas, entonces la sociedad lo que pide es que pare la represión, ¿no? que ya no se persiga a los líderes de los maestros y que se les deje trabajar eh, en paz. Eso es lo que ahorita estamos pidiendo. ¿no? Eh... Sí, no sé otras cosas. Sí, sí. sí, María, en cuanto... Bueno, ayer justamente se hizo una marcha eh, a los 21 meses, también pidiendo la aparición de los 43 estudiantes normalistas. ¿Cómo se vive este pedido de justicia en México? Eh, pues mira, eh, eh, estuvimos um, toda la sociedad muy pendientes de todo lo que estuvieron haciendo la, los cuerpos, los las organizaciones que, que el mismo gobierno llamó a investigar qué había pasado con esto, estos 43 estudiantes los resultados fueron muy negativos o sea ellos dieron dictamen el gobierno eh, guardó silencio y pues hasta ahora los 43 desaparecidos son son digamos uh, emblemáticos respecto a los más de 120 desaparecidos que hay en el país uh -huh. eh, y, y nosotros creemos que estas desapariciones esta, esta tortura, todo esto se ha estado encubriendo con el problema del narcotráfico pero en realidad vemos que pues los, los cuerpos policíacos están involucrados en todo esto de las desapariciones y hay un trasfondo de intereses económicos muy fuerte no o sea ahí hay, hay intereses económicos eh, por parte de la delincuencia organizada los, los cuerpos policiales y entonces la población estamos un poco como en el desamparo ¿no? porque claro. pues aquí ni la virgen nos defiende ¿no? y, y pensamos que es esta lucha que se ha dado y que han encabezado los padres de familia de todo el país Por la aparición de sus hijos, de sus familiares Pues um, ha sido muy importante y ha despertado la conciencia del país ¿no? Perfecto eh, sí. Bueno María, agradecemos mucho haberte podido entrevistar Y que nos hayas comentado y aclarado la situación actualmente respecto de la realidad, la durísima realidad que se están que están viviendo en particular el sector educativo en México Sí, pues, sí, también yo les agradezco que ustedes den a conocer lo que se está viviendo en el país creo que los medios alternativos son realmente una pues, un, un, una manera de, de de una esperanza de que estamos viviendo un conflicto muy duro aquí en el país y que la cara que se presenta pues es eh, la del gobierno, la que la que les interesa dar a conocer. Claro. Pero los medios alternativos pues se encargan de de otra cosa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Agradecemos el contacto y seguramente ya teniendo el contacto vamos en algún otro momento a poder establecer nuevamente alguna alguna entrevista. Muy bien, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro. Ahí pasaba entonces María del Refugio Martínez Quien es activista de derechos humanos Y nos comentaba, bueno, un poco la reflexión ¿no? que de, de lo que pasó en México Lo que estuvo pasando Estas últimas semanas De fuerte resistencia de los trabajadores docentes en México Que eh, El gobierno mexicano Ha reprimido brutalmente Y ayer se sumaba también al pedido de justicia Y de aparición Por los 43 estudiantes normalistas De Ayotzinapa, del estado de Guerrero ayer justamente en la transmisión eh, de lo que fue las actividades por Darío y Maxi en la estación de Avellaneda, en la ex de Avellaneda también hubo una mesa latinoamericana que también eh, que estuvo bastante bueno eh, la, desde la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos eh, un rumbo que como comentaba un rumbo que se está dando a nivel latinoamericano ¿no? de reimplementación del neoliberalismo ajuste eh, privatizaciones Y la represión como respuesta frente a, eh, a la resistencia popular Y una resistencia también Que también empieza a tomar un cariz latinoamericano eh, eh, Quería comentar que justamente eh, El día de hoy eh, Inicia una campaña a nivel latinoamericano Entre los distintos gremios estatales latinoamericanos Buclades, eh, se llama el... el, el, el el, quien agrupa es la entidad que agrupa a estos gremios para defender el trabajo estatal que está siendo uno de los más golpeados eh, a todo lo ancho y lo largo del continente ¿no? eh, y es una realidad decía que a tal punto se está dando de manera paralela en los distintos estados de nuestra América que eh, justamente eso permite una reacción también eh, una defensa colectiva eh, Bueno vamos a escuchar alguna alguna música panchito antes de irnos al bloque de cierre Santa María, padre de Dios, cielo, Señor, los pecadores padre, Santa María, cielo, padre, Señor, Señor, son las tres de la mañana Sen que penau antedon vata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 punto org punto 11.53, vamos terminando este enredando ya, este es el último bloque, eh, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando en el día de hoy, a Javier, al Apacho y a otros tantos que siempre nos escuchan y siguen el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, también un saludo a todos los compañeros de las diferentes radios y medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que sí. se encargan de, de retransmitir y hacemos una linda comunidad siempre. Este, la verdad que tuvimos una mañana bastante agitadita, como decía Seba el hilo conductor, el hilo, hilo. rojo no manchado el con hilo manchado con sangre. Ha sido la represión en distintos lugares de nuestra América. Eh, recién los compañeros de RNMA envían también la noticia de que en ese mismo lugar en México asesinaron a un integrante de una radio libre. Así, Así es. que Salvador Olmos García. Salvador Olmos García. Así que, bueno, este vemos también eh, la represión frente a distintas formas de resistencia La radiofónica como una forma también de resistencia Frente a esta avanzada eh, latinoamericana de la derecha ¿no? Así es, y al respecto, nos olvidamos comentar que hoy justamente hay un acto en la Embajada de México Ahí en Buenos Aires, también eh, por la misma razón Y el jueves pasado se marchó junto a Madres en la Plaza de Mayo Pidiendo también la visibilización y justicia por, por lo que está pasando en México. Así es, en un contexto de mucho tarifazo, de mucho de mucha hambre, pobreza, desocupación, fábricas tomadas, este una de las formas de parar que tienen ellos la avanzada, digamos, de los trabajadores es la represión justamente, ¿no? La represión poniendo el miedo, el asesinato, este y bueno, y también es importante, como decía eh, los compañeros de los trabajadores de la fábrica recuperada y también lo decía este la compañera de ADOSAC, que es importante estar en la calle, movilizar, organizarnos estar presente, es la única forma en la que hemos aprendido los trabajadores que podemos hacerle frente a este gobierno opresor a estos empresarios que son dueños de todo ¿no? así es, y algo una, una resistencia que también comentaba la compañera mexicana Una resistencia que se va haciendo quizás cada vez más necesaria eh, A lo largo, como decía ella, de todo Latinoamérica ¿no? Así es, este teníamos una sorpresa para toda la gente que escucha el enredando Pero se la debemos eh, Creo que ¿La debemos? se la debemos porque queríamos comunicarnos con nuestro productor estrella que parece que se dio cuenta y entonces... Que le íbamos le, a llamar, le, le, le íbamos a sacar llamar, en vivo. Entonces... Apagó el teléfono. Apagó el teléfono. Le íbamos a tomar una lección en vivo. Así es, queríamos... Hoy hoy evidentemente nos faltó el, el productor estrella. este Tuvimos, en fin, tuvimos que arreglarnos nosotros. Y queríamos preguntarle, entrevistarlo, a ver cómo, cómo se sentía antes de, de rendir un final. Claro, y aparte <risa> queríamos probar lo que él hace cuando falta cubrir algo de tiempo, digamos, él sacó una entrevista o sea, de... Exacto, saca una entrevista de la galera, esta vez él era la galera, y me parece que se dio cuenta a tiempo. Así es, bueno, eh, por mi parte me despido, un placer como siempre hacer este programa con ustedes, y nos estamos viendo el lunes que viene, de 10 a 12, pero bueno, el programa de, El Enredando es de lunes a viernes De 10 a 12 justamente Y se hace de Radio Pueblo los lunes Así es eh, Muy buenos días y hasta luego Así es, nos despedimos Y Javi, donde quiera que estés Suerte y responde bien Así es Red Nacional de Medios Alternativos Búscalos en www.rnma.org.ar Nacional de